Professor e economista Plinio Arruda Sampaio Júnior, columnista da 36 em Brasil. samba de samba e samba samba de samba moderno e samba Y lo vemos a Plinio eh, y lo estamos saludando, que la semana pasada no lo pudimos eh, eh, tener en directo por cuestiones familiares y bueno, se han acumulado temas importantes para conversar con él. Plinio, sé que no nos estás viendo, eh, pero esto es un problema de, de nuestra, de la computadora que estoy yo, que no, no quiere hacer andar la cámara Sabe el deterioro que le genera mostrar estas caras y la cámara se niega a mostrarlos. ¿Cómo estás, Plinio? Te estamos viendo perfectamente. ¿eh? Buen día, Hernán. Siempre un gusto volver a hablar con Radio Centenario y aquí caminamos bien. Bueno, estás en, ¿no estás en Campiñas, me parece, o sí? No, estoy en San Pablo. Bien, bien. Bueno, por cierto, un San Pablo... que ha sido noticia a nivel internacional por lo que dejó las elecciones municipales del domingo que precisamente nos planteas como punto inicial destacado de la actualidad política brasileña, la derecha y la ultraderecha ampliando significativamente su, su base de votos en las elecciones municipales del domingo, ¿no? Sí, no, tuvimos la, las elecciones a nivel mundial, eh, nacional Lo que se nota es un crecimiento muy grande de lo que nosotros llamamos centrón ya uh -huh. hablamos mucho del sí. centrón aquí, que es la derecha fisiológica y de la ultraderecha, ¿no? El centrón controla hoy día 54% de las municipalidades de Brasil uh -huh. y la ultraderecha controla un otro, una otra porción conjuntamente, Hernán. la derecha y la ultraderecha controlan más o menos tres cuartos de las municipalidades brasileñas y con y no ellos ya tenían una presencia fuerte pero en las pequeñas ciudades la novedad ahora es que también controlan las ciudades de más de 200.000 mil y las principales capitales de de estado o sea que fue una victoria muy contundente del centro fisiológico, una rehabilitación de la ultraderecha por el voto, porque salieron bien, una derrota de lo que yo llamo izquierda del orden, la izquierda institucionalizada, que disminuyó en 10% el número de municipios que controlaban y que perdieron en los municipios mayores y en las capitales. O sea, un fracaso de la estrategia de Lula de conciliación de clase. no Esta idea que hay que hacer un frente amplísimo, rebajar el programa para neutralizar la ultraderecha. Esto resultó uh, un tiro, digamos, en el pie. Sí. Porque la, la realidad es que el resultado ahora desde el PT fue 10% inferior a lo que tuvo cuatro años atrás con Bolsonaro. Y, por otro lado, la derecha y la ultraderecha avanzan de manera muy fuerte eh, en, en, en el electorado brasileño. Plinio, esto del avance de la derecha... Eh, luego de lo que implicó el retorno de, de Lula al gobierno, en fin, y todas las causas que, que tiene Bolsonaro encima, lo que siempre venimos siguiendo contigo, eh, ¿cómo se explica? Yo creo que eso se explica porque la, la izquierda del orden se metió en una trampa. La trampa es ¿no? rebajar el programa, aceptar el status quo. Lo que pasa es que la gente está muy insatisfecha con el status quo, hmm. entonces buscan una una solución antisistémica. Bueno, como la la, la la izquierda contra el orden está muy aplastada y no se presenta con fuerza, con posibilidad mínima de visibilidad electoral por las leyes electorales brasileñas, el La, la derecha acaba monopolizando la idea del de antisistémico. Entonces todo el desgaste del orden es debitado en, eh, en la cuenta del, de la de de izquierda del orden. Y siempre la ultraderecha queda como la novedad, lo que va a mejorar la situación del pueblo. Yo creo que es esto básicamente. Entonces la izquierda del orden, renuncia a las movilizaciones, renuncia a un, un programa de cambio y con esto queda completamente atrapada en un orden que está naufragando porque asistimos a una crisis política de, de la constitución del 88. Esto es, lo, es el, el meollo del problema y, y, y la izquierda no tiene respuesta para esto y yo creo que esto es lo que explica la vitalidad, el dinamismo, la usanía de la derecha y de la ultraderecha. En el caso de, de San Pablo en particular, y bueno, quizás nos querés mencionar algo de, de Río de Janeiro, donde ganó, o fue reelecto, creo, Páez, ¿no? Apoyado por Lula, que no es, sí. no es que sea un candidato de izquierda tampoco, pero en el caso de San Pablo hay una paridad muy muy grande, ¿no?, Entre para esta segunda vuelta entre el actual el alcalde o intendente y, y Boulos. Para que tenga... empecemos por San Pablo, ¿no? mm. San Pablo siempre fue una ciudad, digamos, más de oposición, porque hay mucha clase obrera, mucha gente trabajando, pero de, en esta elección la derecha y la ultraderecha tuvieron en la primera vuelta... 60% de los votos, divididos por dos candidatos, ¿no? que casi empatan. Este Pablo Marzal, que ya hablamos de él, es el, una especie de Miley brasileño, que sí. salió solito contra Lula, contra Bolsonaro, solito, y tuvo 30% de los votos. ¿Por qué? Que en esta elección fue él, Pablo Marzal, que encarnó, ¿no? que se, se materializó. la idea de que yo soy el cambio, yo soy el antisistémico, y eso da la muestra de, de la voluntad de cambio que hay latente en la población. El otro candidato, Núñez es un candidato que tiene el apoyo de, del ex presidente Michel Temer y Bolsonaro, tuvo 29%, y Bolos con un programa ultra rebajado, tuvo otro 29%. La verdad es que los tres llegaron con menos de un por ciento de, de, de votos de diferencia entre el último, Marçal, y el primero, que fue Núñez. Entonces, es una elección muy difícil, muy difícil que Bolus cambie la, las elecciones, porque para cambiar, él tendría que tener un discurso de combate, de cambio, que él sí. hizo todo lo contrario en la primera vuelta, Entonces, es una, una, digamos, elección muy difícil aquí para Boulos en Sao Paulo. Bueno, Río. Río ganó este, este político convencional que se llama país Sí, con mucha, Paz. con mucha diferencia, ¿no? Más que duplicó al, al de Bolsonaro, digamos. Ganó con mucha tranquilidad, ¿no? Eh, es la cuarta vez que él, que él gobierna el Río. Es un fenómeno, eh, Hernán, que yo... confeso que no sé mucho explicar, porque como es la cuarta vez que, que gobierna, uno debe decir, bueno, Río está a una perfección, pero si uno va a Río, es el caos completo. Entonces, ¿cuál es el milagro que hace País Para tener una tamaña unanimidad en Río de Janeiro, yo confieso que hablo con mis amigos cariocas y nunca logro entender bien. ¿no? Pero en, en Río... Fue una derrota relativa del bolsonarismo, porque ahí está el núcleo del bolsonarismo. Ramage fue el hombre que, que controló la lo que nosotros llamamos de Abin Paralela. Es un organismo de espionaje que montó eh, Bolsonaro. Entonces es un hombre muy cercano de Bolsonaro. Bolsonaro hizo la campaña al lado de Ramage y, y tuvieron un resultado muy débil, mm. lo que demuestra algún tipo de digamos, de desgaste del bolsonarismo en Río de Janeiro, ¿no? Pero, de cualquier manera, fue una el, el resultado de Eduardo Paes fue una, una, digamos, una cosa diferente dentro del conjunto que fue una victoria de la derecha abierta. Ángeles. Ahí, Plinio, buen día. Eh, estamos, hace muchos años ya que se habla de la derecha y la izquierda y muchos que... nos dicen que no existe ya la izquierda y la derecha, ¿no? Acá en Uruguay hace años que estamos con eso pero ahora están en una embestida con el asunto de nuevo sin embargo todas las noticias eh, que estamos escuchando de Brasil hablan de izquierda y de derecha no hay ninguna duda, ¿no? Eh, vos incluso llegas a hablar de de distintas izquierdas eh, distintas presentaciones se puede decir De la izquierda, ¿no? Por ejemplo, izquierda del orden. ¿Qué, qué es la izquierda del orden? Ángeles, buen día. Un gusto volver a hablar contigo. Mira, yo yo hago la siguiente división, que, que en realidad no es mía. Quien la hace es Marx, ¿no? uh -huh. Hay la izquierda del orden. La izquierda del orden es la izquierda que no contesta el establishment, que claro. funciona dentro de los parámetros del status quo. En este sentido, cuando la gente dice que ya casi no hay diferencia entre izquierda y derecha, cuando si nombramos la izquierda del orden, es casi verdad. No es verdad, pero es casi verdad, sí. porque eh, todos se van caminando a la derecha, aceptando el neoliberalismo, aceptando el fin de la historia, y van quedando en realidad muy parecidos. ¿no? Pero yo creo que hay la novedad política aquí en Brasil y creo que mundial, es que surge ahora una derecha contra el orden, sí. contra la democracia liberal, una, izquierda, una derecha muy autoritaria, y esta derecha que está creciendo, ella tira todo el espectro político hacia la derecha, y esto es lo que pasó ahora en Brasil claramente, todos se, vinieron, se deslocaron a la derecha, sí. incluso La izquierda del orden se va junto, porque como el orden desloca para la derecha, ellos quedan en la derecha. Y la izquierda contra el orden es la izquierda anticapitalista, la izquierda que no tiene vergüenza de plantear la urgencia del socialismo como claro. única manera de evitar la barbarie capitalista. Bueno, esta izquierda está desarmada, aquí en Brasil de una manera muy clara, porque. la institucionalidad, la, la fue marginalizando del juego electoral. Y como toda la política, o está en la calle, o está en, el, en, en, la, en las instituciones, eh, si no estamos en las calles, no aparecemos en, el, en, el, en la, en la claro. dinámica política nacional, porque las instituciones nos marginalizan totalmente. Y esto fue también un resultado aquí de estas elecciones. Los partidos, digamos, socialistas, PSTU, PCB, UP ¿no? no tuvieron prácticamente voto alguno y tuvieron menos votos en agregado que en las elecciones pasadas y esto ya está viene de algún tiempo. Sí, independientemente de que mirándolo al revés, ¿no? Hay izquierdas que no están en la calle, quiere decir que no convocan al pueblo a salir a la calle a defender sus derechos o a reclamar sus, por sus derechos o a posicionarse, como ahora por el tema palestina, por ejemplo. Pero, sin embargo, sí, lo, el sistema y la institucionalidad los tiene en cuenta eh, porque le sirve a los organismos internacionales, le sirve al poder y entonces sí la, la pone, pero pone y saca cuando quiere. Sí, no pero eh, eh, sin duda no o sea queda como una especie quedan digamos la izquierda contra el orden aquí en brasil ella está legalizada entonces teóricamente no está marginalizado claro pero están de hecho marginalizados porque para participar de las elecciones es necesario mucha plata pero mucha plata ¿ya? y la ley electoral no da ni espacio en la media ni mm. medios de recursos financieros Exacto. para que se pueda hacer la campaña. Entonces la campaña para la izquierda socialista es absolutamente protocolar, no tiene ningún peso, ¿no? Bueno y, y, y el todo lo, el juego se hace dentro del mundo, digamos, del capital, y que incluso riega con mucha plata la, las las campañas de la izquierda del orden. Bien. Tenemos que pasar a otros temas. Eh, el tema Elon Musk y su red social, por ponerle un nombre. Eh, ¿Se puede decir la vuelta de Elon Musk a Brasil? Se puede decir esto, pero vuelve con la cola entre las piernas. Bueno, porque la verdad, nosotros ya vimos esta novela, yo creo que... Es el último capítulo de esta temporada, pero seguro que tendremos otras temporadas. ¿no? Sí. La verdad es que más después de hacer mucha bravata y, y hablar mucho, se encuadró totalmente a las exigencias legales de la justicia brasileña, ¿no? que le pedía que retirase perfiles que conspiraban contra el Estado de Derecho, y él no lo retiraba, lo retiró todo. ¿no? Que, ten, que tuviera un representante legal en Brasil para no huir, sí. no esquivarse de la legislación brasileña. Él nombró el representante. Por fin que pagara multas, que fueron altas, fueron más o menos 30 millones de reales. No, no tan altas para para más, pero multas sustanciales. Pero básicamente lo sacaron. ¿no? Yo creo que lo que más perjudicó a más es que quedó, si no estoy engañado, más o menos 39 días, algo por así, fuera del aire, sin poder claro. funcionar así. Sin así hacer negocio. Duele, ¿no? Sí, eso es lo que le duele siempre, y él vuelve, no se comportó muy bien, dice que está, muy, no, una notita del, de este ex Twitter, diciendo que están contentos de volver a Brasil, tal, Y yo creo que es una cosa importante para todos porque lo que está ahí por trás es quién controla las informaciones. ¿Es el Estado burgués o es el capital? Claro uh -huh. que lo ideal es que las informaciones fueran libres y controladas por el pueblo. Pero entre el Estado burgués y los multibillonarios uh -huh. americanos mejor que tengamos todavía algún control por el Estado burgués. bueno Plinio y eh, el último punto que nos planteabas eh, es esta eh, novedad de la del Tribunal Superior Federal la Suprema Corte de Justicia brasileña que selló un acuerdo entre eh, los Guaranisca y Omas, si estoy diciendo bien eh, uno de los pueblos originarios que tiene Brasil y Hacendados Sí. son en realidad es un litigio que había uh -huh. entre los guaraníes Cayovás Cayo de, de Mato Grosso del Sur y los hacendados que venían a 19 años esperando la demarcación de su tierra uh -huh. que ya estaba todo legalizado un, un ministro del, de la, la Corte Suprema Nelson Jobim, nombrado por Fernando Enrique Cardoso suspende el proceso de Legalización de las tierras indígenas. ¿no? Y esto dura 19 años. Resulta que esto termina en una mediación del Supremo Tribunal en un litigio entre los indígenas y el Estado, el gobierno del Estado de Mato Grosso. Y el resultado fue que finalmente llegan a un acuerdo. El Estado de Mato Grosso va a pagar 146 millones de reales a los hacendados para finalmente demarcar la tierra de los indígenas. Es interesante para que la gente vea cómo funciona el Estado burgués en Brasil. Son tierras, innegablemente, de los indígenas. Uh -huh. Total, proceso completamente probado después de un largo proceso. Este juez viene en 2005 y dice, no, queda suspenso. Eh, en este periodo hubo mucha guerra, muchas muertes, Y la situación miserable de las naciones indígenas. Finalmente, vienen bueno, vamos a hacer una mediación. La mediación es, pagaremos a los hacendados que invadieron de manera ilegal las tierras de los indígenas 146 millones de reales. Entonces, los hacendados tienen una regia compensación y, bueno, las naciones indígenas, después de mucha lucha, 19 años de espera, una decena de muertos sí. conquistan finalmente su tierra. Bueno, no nos salteamos ningún tema, ¿no? Porque veía por hay, ahí uno hay, hay algo hay que un... vos nos habías planteado, creo que no llegamos a, a tratar, que tiene que ver con Pablo Marzal, ¿esto? Lo dijo. Ah, lo mencionaste, bien, Mencionado. bien. De, Querías agregar algo vos, Plinio. Hernán, para que dejemos para los próximos capítulos, porque esto va a entrar en la novela brasileña. ¿no? que es la pelea de la ultraderecha. La ultraderecha avanza. Pero ahora este miley brasileño, que se llama Pablo marzal ¿no? salió en vuelo solo y provocó una pelea pública eh, dentro de la ultraderecha. ¿no? Al punto del hijo de Bolsonaro decir, mira, ropa sucia se lava en casa. ¿no? Esto es interesante, no, no necesitamos hablar de esto ahora. pero Como están va. diciendo acá con la selección uruguaya, perdón la interrupción, de fútbol. Ah, sí. sí. Pues eso, Exacto. Pero, eh, y es interesante porque en realidad son, son dos derechas muy um, distintas, que una es más neoliberal todavía, más fascista, y la, y la de Bolsonaro, una mezcla del fascismo con... Los pequeños negocios, pero podemos discutir esto. Seguro que va a sur aparecer. Otra bien, vez. bien. Bueno, en el final pusimos la, la cámara. Nos estás viendo, Plinio, ¿no? Ahora. A ti te vi, a Ángeles la, Ahora la, la estás está viendo. Está, no, no, no sé qué hice que nos vemos al revés. Nos, es nos pusimos. Como sentados. Está bien, para. Tiene cambiar, que ver con bien. la cámara. En realidad, estamos. Lo, la verdad es nos que va a enloquecer digo, la es... tecnología. Yo veo a Ángeles a la izquierda y tú a la derecha. Es ¿no? que... Por algo será, Plinio, por algo será que la cámara es esta. Refleja el desarrollo ideológico de, de los dos, Eso es, es muy justa, la cámara sabe cómo debe ubicar a la gente. Bueno, un abrazo, Plinio, como siempre, el saludo a la familia en, en esta etapa que se viene ahora y a los compañeros de eh, Contrapoder.net, como siempre. Muchas gracias, Hernán. Saludos a ti, a Ángeles, todos los oyentes de Radio Centenario. Siempre un gusto poder participar de esta aventura que es Radio Centenario. Gracias. Un abrazo. Chao.